A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana conduït per en Carles Penya. Bona nit, oients i seguidors de Pas de Tortuga. Som aquí un, dijous, un altre dijous, avui dijous dia 9, a quarts d'ara, de 10 del vespre, amb els nostres col·laboradors... Uh, habituals. Hola, Nabil, bona nit. Hola, bona nit. bona nit. Neus. Bona nit. Què tal? Bé, molt bé. Encantada Se de ser aquí. Us molt saludables, fem molt bona cara. I, doncs, la setmana passada teníem aquí Elisha en Borixa, que que li estàvem fent una entrevista, i com que es van quedar moltes coses al tinter, l'hem tornat a convidar per venir aquest dijous. Bona nit, Ixam. Molt bona nit. Com estàs? Bé, molt bé. Moltes gràcies per la seva invitació una no, no. altra vegada. Gràcies. gràcies a tu per acceptar-la. Gràcies a tu. I per tornar-te a desplaçar cap aquí, Mollet, a fer 20 minuts d'entrevista. De, uh, què tal? Com ha anat la setmana? Bé? Bé, molt bé, molt bé. Uh -huh. Com es diu en árab? Alhamdulillah. Molt bé. Alhamdulillah vol dir gràcies a Déu. Gràcies a Déu. Doncs, si vols, continuem amb el mateix punt que vam deixar-ho la setmana passada, que ens estaves explicant una mica la teva experiència, experiència que havias tingut fa poques has tornat d'Holanda. Sí. I, I bé, ens explica'ns una mica com, com es... està la situació així amb l'Islam sí. allà. Es un congres que, bueno, es un meeting, para decirlo, que se hace a nivel europeo, donde cada país hace presenta lo que se ha hecho a nivel de a nivel de, su, de la ciudad o del país, que hay tipos de actividades que pueden acercar entre musulmanes y cristianos. Y para intentar un poco, eh, ¿cómo se puede decir?, para intentar un poco meter la luz sobre los esfuerzos que se hacen de la parte musulmana como cristiana para tener un entendimiento, para dialogar, en el respeto mutuo, etcétera ¿Y en nombre de quién hablas? ¿Tú representabas alguna asociación? o Pues eh, yo voy como representante de Forjadores de la Vida, que es una asociación eh, apolígica, una asociación eh, que no es religiosa, pero se dedica a la convivencia, y creíamos que todo lo que es Eh, acercar entre las religiones también es la, la pura y dura convivencia porque el, el diálogo no es no, no es sólo pues sobre el no sé el diálogo crist islamo cristiano no interesa solo a las eh, asociaciones musulmanas que se que se llaman musulmanas uh -huh. pero cualquier persona que se siente capaz de tener el diálogo y respeto muchoo intentar acercar y hacer un puente entre los dos que, que se espabila como se dice perquè és una, una obligació. Sí, sí. no, I això està molt bé també que donem aquest punt de vista, que, vull dir, que tot i ser una... el diàleg entre religions, però també que, que hi hagi un, una porta cap al, cap al laïcisme, no? Una mica, que no sigui només des d'un punt de vista religiós. I hi ha una experiència que m'ha gustat molt perquè havia participants que no són eh, no eh, religiosos, una iniciativa que s'hi ha d'allà a la Itàlia. I la Itàlia és una pàgina web que està en Itàlia que está, bueno, eh, promovida por musulmanes también de segunda generación en Italia y no son religiososas, son, bueno, hay algunos que son religiosos, otros uh -huh. que no, pero que, que, que hacen la promoción también del diálogo interreligioso, que han participado en este meeting y que han dado el ejemplo que la convivencia es siempre posible, y que no es importante qué religión tienes o qué raza de, de, de qué raza eres, pero lo más importante que eres un ser humano digno de respeto. Uh -huh. Y bueno, lo que también había participantes de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Polonia, de Finlandia, es que la lista es está muy larga, pero me, me, me gusta, bueno, sí por eso a través eh, del programa podemos hablar de unas experiencias que hemos visto, que hemos eh, descubri, descubierto en este matching que eran muy interesantes y creo que aquí en Cataluña ¿Se puede hacer un esfuerzo más sobre este asunto? ¿Es la primera vez que se es hace este meeting o ya, fa, eh, ya fa temps que tiempo? ¿Cómo es? ¿Ahora? ¿Anualmente? O... Sí, ahora es la tercera vez que participo en este meeting. Antes era otra participante que era de Madrid, que se llama Mekin Najar, que es de origen de Argelia, que vivía en Madrid y que ha participado antes eh, a, través de, de, de, de, de, a través de actividades que se han hecho en Madrid sobre ese asunto. Y bueno, como la, la maquilla y los saludos de vuestro programa, que es, que ha vuelto a Argelia porque es profesor de universidad, a mí, eh, al, a Forjadores de la Vida, la han elegido como representante de España en este meeting. Y también se ha hecho la propuesta a otras asociaciones aquí en Cataluña, pero por motivos de trabajo no han podido desplazarse. Perquè uh -huh. l'associació aquesta, Forjadores de la Vida, és a nivell estatal. Forjadores de la Vida és a nivell estatal. És una, es uh -huh. es, bueno, es una organització internacional que està en Inglaterra conocida amb con el nombre Life Makers, uh -huh. eh, en França també, en Marruecos, en Egipto... Vale, vale. En sé que no és una cosa només de, de l'Estat. Exactament. Un... I com valoreu? No sé, com heu valorat? Perquè, clar, dono la impressió que hi ha com una onada islamòfoba no? a nivell europeu. Sí. al menos es el que es el que sembla a nivel de, de mits de comunicación y a nivel de resultados de algún de, de algunas te, te ¿no? comento como com valora como valorar yo sí eh, en este match también bueno no, no estuve representa solo de españa pero estuve también participando como periodista haciendo un reportaje sobre este movimiento esta organización que se llama ciric que es eh, un, la semana europea de los encuentros islamocristios que se hacen en el mes de noviembre de cada año y he participado para meter un poco la luz sobre lo que a qué se dedican las experiencias a nivel de cada país. Han participado también los alcaldes de dos ciudades que es Dordrecht y también de Bergen op Zoom, que es de Holanda también. También han participado muchas personalidades de la vida política como académica y yo he hecho, he hecho una pregunta abierta a todo, a todos los participantes que subiendo la crisis hemos observado que la, la islamofobia, la xenofobia, sube también. Y bueno, la respuesta era un poco eh, extraña. No extraña, pero me ha sorprendido me sorprendió un montón. porque A nivel académico se han hecho estudios y se ha demostrado que en Holanda, concretamente, la islamofobia como la xenofobia ha bajado muchísimo. Y a nivel de Europa también. Pero lo que he hecho antes, la semana pasada, que algunos partidos políticos que tienen dinero, que tienen financiación, están intentando pagar a unos medios de comunicación para que meten la luz sobre el fenómeno migratorio eh, el fenómeno migratorio sobre el, los aspectos negativos de algún de algunos inmigrantes eh, que meten la luz sobre algunos puntos rojos entre comillas para que como para guiar un poco la vida, la, la la, la, la opinión pública e intentar a meter la luz sobre el, el vaso medio vacío uh -huh. y es un pesimismo es un negativo es un acto negativo que hacen pero que tendrán los frutos después cuando tendrá tendrá problemas con la gestión de la vida pública seguro seguro ellos para ellos ahora tienen la solución pero se, de, se puede descontrolar porque todo todo no lo podemos controlar la claro, programa paga que estás de hecho de, de, de es que molts partits polítics que es diuen democràtics van assumint també, uh, no, posicions d'aquestes, no? Esto es normal, te digo porque, porque eh, suben la ola, porque és la més fàcil. Uh -huh. Y també de la part de los inmigrantes se poden hacer otras cosas, pero te digo, es que lo, según lo que veo yo, es mi opinión personal, eh, si vamos a intentar a solucionar las cosas de una manera con razón con entendimiento con el, en respeto mutuo, seguro que lo vas a solucionar y los dos eh, los dos eh, ejemplos malos, los primos Girard de los Cuernos, porque los tenemos fichados. Uh -huh. Pero si sí vamos a intentar a uh, subir un poco la opinión pública contra los inmigrantes, etcétera. Esto dará malos frutos porque porque programas al inmigrante que va a ver también que no no no, es que el otro me va a ver que soy malo, entonces voy a hacer solo lo que es malo. Es que lo que sí, va, lo están intentando sí. es radicalizar la exclusión, ¿no? Ex excluir Exactamente. Y lo que están lo que van a hacer es excluir de una categoría de, la, de ciudadanía, van que es más que es muy muy importante subrayar subrayar hoy eh, que es, van a radicalizar a una categoría, seguro. ¿Cómo se van a radicalizar a otra categoría de de los autóctonos? Uh -huh. ¿Por qué? Subiendo el discurso xenófobo. ¿Qué va a pasar? Una categoría o una parte de los inmigrantes van a decir, es que nos ven siempre que no somos los malos. Vamos a ser los malos. Y ya está. Y una categoría de los autóctonos van a decir, oye, es que estamos, el, el, los estos inmigrantes no receptan a nadie, no sé qué, no sé cuánto, y van, se van a radicalizar contra los inmigrantes. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es encender la micha entre los dos. Es lo que están intentando estos países políticos. Sí, sí. Pero bueno, Llavors, sí. eh, contra això, jo suposo que se n'ha parlat, eh, de ho haver parlat en el míting, eh, de quines eh, actuacions es poden fer perquè això no passi. Sí. Per donar a conèixer doncs, a la gent doncs, la veritat i, sí. i, i evitar que això arribi a passar, que es radicalitzi d'aquesta manera. Llavors, quines són, pregunto, les, les actuacions o les conclusions que heu arribat a, a treure i el que, que, que es pensa fer a partir d'ara, a partir d'aquesta sí. situació? Sí, d'acord. Eh, voy a meter la luz sobre dos experiències que he visto que son, sinceramente, que m'han gustat un montón. Primero, a nivell de Bergen of Zoom, en Holanda, es alrededor de Rotterdam Cerca de, entre Rotterdam y Rosendal es una ciudad muy no muy pequeña, pero pequeña eh, lo que se ha hecho primero, había una voluntad política, y ahora voy a de, de, dirigir mi discurso de los políticos, que no suben la ola con los políticos eh, que viven de los malos entendidos, de los políticos entre comillas, malos que quieren, que, que, que quieren aprovechar de la situación y de la crisis que no suben la ola con ellos, ¿por qué? porque deben tener porque tienen principios. Tienen valores que no deben quitar solo para intentar hacer el discurso y el contradiscurso, etcétera. Lo que tienen que hacer es hacer y amar a la razón, que es muy importante, y gestionar la vida pública tal como como lo manda la democracia. Uh -huh. Eso es más más importante. Segundo, de la, de la parte de lo, algunas escuelas se han hecho iniciativas eh, como por ejemplo intercambiar visitas entre iglesias, mezquitas, eh, es una llamada a todas las mezquitas que serán abiertas a todo el mundo. ¿Por qué? Para que la, los autóctonos, para que la gente de otras culturas, otras religiones, ven lo que hay dentro y saben lo que es la cultura musulmana, que la cultura musulmana es una cultura pacífica. Si nosotros eh, como musulmanes llamamos a Allah como paz, ¿Cómo podemos tener el contrario? Es imposible. Es, es, es paradoxal. Es, es contrario a nuestros principios. Sí, sí, es totalmente... Entonces, entonces eh, lo que se ha hecho, como lo he dicho antes, de estar cambiado también visitas y han hecho, un por ejemplo, presentaciones, exposiciones, conferencias que no los musulmanes hablan del Islam, pero al revés. Los cristianos hablan del Islam y los musulmanes hablan del cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús para los musulmanes también es sagrado. Sin hablar del, de las otras cosas que podemos diferenciar. Es sagrado. Entonces, punto com, como se dice. Vamos a empezar de ahí. Ese es sagrado. Tenemos el respeto para Jesús. Y no solo. Jesús es amor. Entonces, vamos a intercambiar un poco el amor. Tenim la paz i tenim l'amor. És el lo que fa falta a aquesta societat. I això com, com, com ho portem a terme? Uh, com ho fem real, diguem-ne? Com ho portem vale. a la Va. nostra societat? Estem sí. parlant d'aquí, de, de Catalunya. Sí. D'acord. La... Segur que el programa no ha fet... Vam tenir més programes. No podem no hace... <ríe> fer eh, ¿Te un tercer programa. Sí, <ríe> Cap problema. Pues, te dic, però vaig fer molt breu com es diu en català. Eh, de una manera molt breu... Primero, hay que empezar, como se dice, la revolución se hace a nivel del ego, de mí, de yo. ¿Cómo? ¿Debo tratar o debo tener un tratamiento bueno a mis vecinos? Primero, empezar ahí, con los vecinos. Segundo, tenéis una asociación. Vamos a intercambiar experiencias, interrelacionarnos, ¿vale? Constituir una charla, una red entre todos. A nivel político, los políticos solos no pueden gestionar bien la vida política y la vida pública. Tenemos que mezclarnos como sociedad civil, participar, tener una opinión. La participación es la clave. Musulmanes, cristianos, judíos, hindús, sikhs da igual. Al final al cabo, eres un ciudadano y soy un ciudadano. Somos humanos. Tenemos las mismas las, la, la, la, la misma fisiología que somos a la apariencia no somos iguales pero al fin y al cabo tenemos un corazón tenemos un, uh, un cuerpo que tiene las mismas necesidades que tú y yo ¿Qué necesitamos más vamos a satisfacer las necesidades espirituales cada uno con lo que quiera y las necesidades físicas de la democracia no sé que la, la vida pública en la vida pública con lo que nos hace falta todos juntos, y vamos a tener una solución seguro Pero a veces en la aplicación, tal como lo has dicho, hay complicaciones. Exacto. La teoría Porque... es muy, sí. muy sencilla y, sí. y seguramente estamos todos, todos de acuerdo. ¿no? Sí. Uh, pero a la hora de posarlo a la práctica, ¿cómo lo hacemos? Voy a dar solo, la, tal como lo he dicho, es que para dar un mapa, una hoja de ruta, Uh -huh. es, es te, Necesitamos más tiempo. Pero voy a dar las, las palabras llaves. Uh -huh. Flexibilidad. Tolerancia. Son dos palabras llaves. Evidentemente, pero eso se es, es, hace es desde el nivel de personal de cada persona. Yo lo he dicho la primera vez. Uh -huh. Hay que empezar con el ego. Claro. Quitar el ego e intentar buscar el, el, el, el interés público de todo el mundo. Te digo un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo que es... Eh, Eh, a veces hay se, se quiere construir una mezquita, ¿vale? Y bueno, tenemos a los vicinos que son contra cualquier... No, no, es la conquista de los musulmanes, no sé. Oye, son ciudadanos primero, tienen derechos. Segundo, ¿sois contra la mezquita o se, sois contra la ubicación de la mezquita? Vamos a un poco separar las cosas. Uh -huh. Si sois contra la mezquita, no tenéis ningún derecho Porque es como, soy es por la censura de los derechos de una categoría de ciudadanos. Si sois contra la ubicación, esto se puede hablar. Ah, ¿Me entiendes lo ah, que quiero decir? Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. lo que hay que, que hacer es intentar a dialogar, hablar e intentar a buscar soluciones y no complicarla. Algunos políticos, como siempre, van a intentar complicarla, pero... No hay que darle la vocación i hay que ser más inteligente. Llució... Con paciencia y inteligencia. Ah, Dos otras palabras. Evidentment. Això, això passa per una qüestió d'actitud personal i jo m'atreviria a dir també que és una qüestió d'educació. Eh, perquè hi ha gent doncs, que s'ha de potser fer veure que no està prou informat en segons quines coses. I aquesta tasca d'educació s'hauria de fer des, de, des dels mitjans, potser, o des d'associacions, o des d'algun lloc. Te digo una cosa, los medios de comunicación són molt importants i tenen un papel eh, peligroso, lo digo lo repito, uh -huh. un paper muy peligroso. i deben tenir en cuenta que la història va a decir... Y va a tener el testimonio de lo que han hecho. O bien será contra ellos u por ellos. A ver si me entiendes exactamente lo que quiero sí, decir. Sí, sí. Entonces, los medios de comunicación deben llamar a la razón otra vez. Y tener un discurso, no digo que es por inmigrantes, ni tampoco contra inmigrantes. Un discurso objetivo que mete la luz sobre los dos lados. Lo que pasa es que yo veo que eso es difícil perquè nosaltres, per exemple, jo a nivell personal no puc fer res contra el que diguin els mitjans de comunicació eh, de o no diguin però qualsevol ciutadana té el dret de fer protestacions demostracions de uh -huh. eh, participar, per exemple, en eh, campanyes ¿me entiendes? Eh, trabajar més per la, la ciudad civil uh -huh. esto és es un deber ahora mismo és un deber para todo el mundo a musulmans, a cristianos, autóctonos inmigrantes, lo que sea Y no participar y dejar siempre el asunto público a los que saben, entre comillas, es que van a tener el monópolo y al final vamos a decir, no, no, es que lo han hecho mal. No, no, no, nosotros lo hemos hecho mal porque al principio no lo hemos participado. Y tener más opiniones, esto les dará la oportunidad de reflexionar y también de pensar más antes de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Y te digo un ejemplo muy sencillo. Había, por ejemplo, la campaña contra la gente que están afectados por las hipotecas. ¿Y qué pasó? Tenemos ahora jurisprudencia que es por la, por el derecho de que esta gente cuando, por ejemplo, entregan las llaves ya están a de, de toda la responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, que algunas algunas de algunas eh, algunos afectados han tenido la oportunidad, por ejemplo, de fraccionarles las cuotas. Hay hay posibilidades però si no apretes, com a societat civil, si no participes com a ciutadà, pues, tu eres el responsable i ningú més. Evidentment. La... La De fet, tots és... els canvis sí. parteixen d'això, no? un canvi individual i llavors a la suma d'individus no? poden fer que canvin una mica les coses. Seguro. Iixam, se'ns ha tornat a acabar el temps. Gràcies. <laughs> uh... <síntic> es que quería hacer el bueno, meter al unes experiències en altres països àrabs, eh, països europeus, però bueno, no passa nadó. ocasions, tu, des d'aquí tu garantim que estàs convidat sempre, sempre que vulguis. I acabem la entrevista on en, que ens recomanis eh, un un llibre i una cançó pues un libro y yo diré yo lo conozco en francés está traducido también creo en catalán, en castellano, que es Les Fables de La Fontaine. Las fábulas de La Fontaine. Exactamente. Esto es muy sobre todo para bueno, para los pequeños y también para los grandes, porque nos dará muchas lecciones sobre la vida, sobre Con los valores humanos y muchas cosas muchas mm -hmm. cosas sinceramente yo he aprendido mucho de este este libro y eh, como canción yo recomendaría y además como... también tiene muchas similitudes con otros tipos de, de faules árabes no? sí, mm -hmm. tiene muchas similitudes con unas eh, faules de, que son del jahed que, que bueno, trata los mismos temas y de la misma manera también mm -hmm. hasta el punto que, <laughs> que algunos eh, en, eh, eh, han dicho que bueno que es el origen de las fábulas de las fronteras, que es eh, árabe o europeo, uh -huh. no sé qué. Bueno, vamos a, a, a, a entrar en, este, en esta discusión bueno, porque que es nos una nos interesa la diversidad y de y de influencia cultural. Exactamente, ¿no? porque y además, lo más importante es que las dos luchan para los unos valores y principios humanos, es más importante. Y, y bueno, la, la, la canción yo recomendaría una canción que se llama Bokran Harjdid que quiere decir mañana vendrá un nuevo día, un día bueno, las, las palabras de la, la canción dicen un día de paz, un día de entendimiento y bueno dejaré la, los oyentes que lo escuchan y... bien, pues ahora escoltaremos un fragmento Volia dir que el dia 16, com com hem fet el dia 12 també en la presència dels les poetes eh, a Magí Català, el dia 16 de febrer tindrem una xerrada per part del Mohamed Achab. Serà la suite del de vespre a la mateixa llibreria, i el tema serà el que hem parlat tota la, tota la, la mitja hora d'avui, la ciutadania i convivència. Serà un bon tema, i així qualsevol de, de, de Mollet, de fora de Mollet, serà benvingut per estar amb nosaltres. Serà el segon acte d'aquest cicle de d'Islam Mediterrani. Mediterrani. I afegiríem que el Mohan Nathashab parlarà des de la seva experiència també com a treballador sí, com social treballador, un treballador, social. Amb, un treballador social amb un cap de, de Girona. I bé, doncs, aquí acabem el programa. Bona nit, Neus. Bona, bona, nit, bona nit a Nabil. tots. Bona nit a Ixam, eh, Estem profundament agraïts el... de que ens, ens hagis tornat a acompanyar i ja saps que te has convidado siempre que vulguis al programa Muchas gracias y agradezco mucho su invitación como también el esfuerzo que haces a través de este programa y os digo una cosa que bueno todas las actividades que vais a hacer me lo pasáis y lo voy a pasar en, en nuestro programa y, y también vamos a hacer una promoción a vuestro programa y nuestro programa seguro y agradezco mucho a la librería Lila porque esta, seguro que he visto, la semana pasada como esta semana, está haciendo un esfuerzo muy importante uh -huh. para la convivencia. Y bueno, tal como le ha dicho la canción, Bukhra Naharish Did, Mariana es un nuevo día, lo vamos a recibir con, en paz, amor y convivencia. Muchas gracias. Gracias a vosotras.